Al, al profesor Albo, veo que, que todavía no ha tomado conciencia de la realidad sanitaria que tenemos en el país o sea eh, la verdad decir que mañana a la mañana va a haber clases seguramente o sea evidentemente tanto el ministerio de salud como el ministerio de educación no han tomado conciencia de la gravedad de, de, del problema o sea me parece que lo que hicimos hoy en el círculo médico una reunión eh, multidisciplinaria y uh -huh tomando conciencia de, de la realidad que tenemos en Saladillo, puntualmente, sí. eh, es para, digamos, que la población tome conciencia de, de la gravedad de esto. O sea, estamos suspendiendo todos los consultorios. Uh -huh. eh, desde el hospital también van a suspender los consultorios. O sea, sí. me parece que, que no se está tomando real eh, eh, conciencia de lo que pasa. Está bien, está bien. No, el tema era, eh, Marcelo, salir un poquito eh, al cruce de las cadenas de mensajes que muchas veces tienen información mal intencionada y evidentemente así lo era porque eh, se reciben cadenas de emails y de SMS anunciando cosas que no son. No, la no, gente del o sea. ministerio dice que mañana va a haber clases. Yo comparto lo que ustedes lo que ha dicho, la, la, la, la información profesional es la que dicen ustedes, obviamente... Pero también tenemos que manejarnos con información institucional. No, no, o sea, que la, que la situación oficial tengan una visión claro. totalmente errónea de la realidad, claro. eh, no lo podemos compartir, claro, ¿no es cierto? Exacto. Lo que nosotros tratamos es que la población tome conciencia uh -huh. de lo que realmente pasa. Claro. O sea... Siempre eh, siempre va por detrás la institucionalidad, como como en este caso los ministerios de salud, de <ríe> educación, van por detrás de la realidad y un poco también tiene que ver y es pertinente que salgan los profesionales de la ciudad de Saladillo a decirle a la población, mire, cuidémonos entre nosotros porque la, la de arriba no o sea, nos cuidan. Exacto, o sea, sí. acá, eh, yo sinceramente, yo esto lo hubiese salido a decir la semana pasada, pero iban a decir que era por un, por un tema político y demás. Claro. O sea, yo sinceramente a mis hijos no los estoy mandando. O sea, porque sé perfectamente los riesgos que corren. Entonces, eh, me parece que... que que si el Ministerio, insisto, no mm. toma la real eh, dimensión de este problema, sí. estamos sonados. O sea, hoy yo en el círculo médico planteé lo siguiente. México, cuando tuvo el episodio de la gripe A, que lamentablemente, diría, tenemos el ejemplo, el triste ejemplo de México, sí. ¿cómo solucionar el problema? Cortando todo claro. 15 días. O sea, eh, claro. suspendió todo, sí. todo, absolutamente todo. Nosotros veíamos los partidos de fútbol sin gente. O sea, sí. realmente, entonces, acá las autoridades parece que estuvieran en Bavia. Sí, o sea, sí, me parece un disparate. Sí. Lamentablemente, insisto, tenemos que el pueblo de México sufrió lo que sufrió y tenemos el ejemplo de cómo solucionar el problema. claro Y, y me parece que la, la idiosincrasia del pueblo mexicano como el nuestro es muy similar. Uh -huh. Entonces, me parece que tendríamos que tomar los buenos ejemplos de otros países para aplicarlos acá en esta situación. O sea, me parece, la verdad, es, es tremendo. Eh, no tenemos insumos No hay eh, kit para, para, para hacer el diagnóstico, o sea, mucha gente está enferma, no sabe que tiene realmente la gripe A porque no claro. tenemos los medios para, para, para, para diagnosticarla. Eh, yo hoy a la mañana puntualmente llamé a un laboratorio para ver si se podía hacer en forma privada. Sí. Hasta la semana pasada uh -huh. no se podía hacer en forma privada. Por suerte, un laboratorio hace una semana eh, tiene un kit que en 72 horas se tiene el diagnóstico, o sea... Realmente me parece que que el, que el Estado nos está desamparando totalmente, o sea, no, nos ha dejado sin, sin sí, nada, sí, porque sí. ni siquiera puedes comprar eh, el antiviral, o sea, sí. es una cosa Bueno, realmente... en, en esa línea de pensamiento era lo que lo que quería seguir yo en esa línea de pensamiento porque evidentemente eh, se producen eh, eh, grietas entre eh para el lado que va el pensamiento de institucional de los ministerios y el lo que va la gente y en el medio aparecen informaciones oficiosas que no tienen nada que ver. Un poco queríamos salir al cruce de todas estas cadenas y No, me parece bárbaro, o sea, y... yo creo que más allá de las cadenas eh, es realmente informar a la población cómo es la realidad. O sea, Bueno, acaba de salir Marcelo, discúlpame, em eh acaban de suspender las clases en La Pampa, oficialmente, claro. acaban de suspender las clases en La Pampa, es e exactamente en este momento el Ministro de Salud, ¿cómo Nati? Once provincias. 11 provincias acá. Claro. Vamos y la sumando. provincia de Buenos Aires la, la, la más poblada del país, o sí. sea, realmente, eh, que sioli se ponga las pilas, claro. o sea, que se pongan las pilas porque es la gente que está padeciendo esto, es un disparate la Mar verdad es un disparate Marcelo, eh, así brevemente eh, como para que lo podamos entender mm -hmm. todos, ustedes se reunieron hoy los profesionales de Saladillo en los el círculo médico Exactamente. Eh, ¿Cuál es, eh, ¿a qué conclusiones llegaron hoy? Bueno, hoy la, la, hicimos una serie de medidas que hay que tener en cuenta para para evitar digamos eh, eh, lo que tenemos acá el, el punto básico es cortar la academia epidemiológica o sea que la gente no se siga contagiando y aquellos que lamentablemente están incubando la enfermedad desarrollen la enfermedad sin contagiar a más gente. O sea, ese es, ese es el, el, el, el secreto de toda enfermedad infecciosa. Entonces, <coughs> lo que lo que dijimos era, bueno, la medida más importante, sí. no mandar a los chicos a la escuela. Nosotros no podemos suspender la clase porque no no, no, no tenemos no, poder no... de policía. Exactamente. Digamos... Eh, digamos eh, La municipalidad, todos los actos públicos los va a suspender. O sea, una serie de medidas para para evitar que se siga propagando el, el, el protesto, ¿no es cierto? Y, y bueno, medidas básicas. Lavarse las manos, eh, no compartir eh, utensilios, es decir, una serie de cosas que, bueno, tenemos que tomar en cuenta todo para... claro para ahí evitar está. el contagio ahí está, sí. bueno, lo, lo que estamos difundiendo por la radio, lavarse las manos al <risa> toser o estornudar alcohol, el ah, alcohol sí, claro. eh, mata el virus instantáneamente o sea claro. eh, el, el alcohol viene en gel ahora claro. es muy práctico, ahí son está. medidas básicas simples pero que evitan el contagio, o sea es fundamental, ¿no es cierto? y evitar los, los los aglomerados públicos o sea, donde hay mucha gente tratar de evitarlo porque es ahí donde el frío nos amontona, digamos. Claro. Decía un, un profesor mío de la facultad, el frío nos amontona y nosotros llevamos todos los gérmenes claro. eh, y nos pasamos permanentemente los gérmenes unos a otros. ¿ya? Marcelo, pues caso, el hecho de, de ayer habernos juntados los eh, millones de argentinos que nos juntamos a votar, es eso gestión, fue fue una locura, ¿no? Exacto. Y, y mira el razonamiento que yo hacía era el siguiente. Eh, nosotros votamos... Por ejemplo, en el, el, el interior sí. vienen todos los chicos que obviamente están estudiando. Sí. Yo fui estudiante, vos también, o sea, sí. estuvimos en Buenos Aires, en La Plata y y se movilizó la gente de tal forma sí. que hay un, un una migración sí, de virus. Sí, claro, hoy hubo un hubo una explosión en la Argentina, claro, porque se movilizó por todos lados, o Cu sea, si 40. estaba si estaba localizado en el sector suponete oeste de la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ahora está es una pandemia, o sea, claro. ¿por qué? Eh, la, la Organización Mundial de la Salud por qué decretó pandemia? Claro. Porque el virus es, se vehiculiza con la gente, ¿entendés? O sea, entonces lo que tenemos que hacer es cortar la cadena la cadena epidemiológica, cortar el que la gente se siga contagiando. Y con este esta movida del fin de semana por las votaciones. Sí. Imagínate que se si en el, si había algún lugar en el país que no había virus. Quédate bien tranquilo que que hay en todos lados. O sea, es así ahora. Entonces, me parece que está bien que el profesor algo diga que va a haber clases, está bien, pero me parece, como consejo para la población, un día de clase no le va a hacer a los chicos, digamos, eh, más sabios ni menos sabios, ¿no es cierto? Sí. Y es una medida simple para, para tratar de frenar, y sobre todo en una población que sabemos que, que este virus, lamentablemente, está atacando a la gente más joven, claro ¿no es cierto? Uh -huh. Porque la gente más adulta, Eh, se cree que tiene una inmunidad cruzada y, y se afecta mucho menos viste son seguro. cuadros mucho menos grave seguro que, que la gente joven. Marcelo, Entonces, sí, eh, bueno, la, la, te agradecemos mucho no, por, este por este aporte favor, y este seguramente Y, y vuelvo a repetir, sí, mañana bueno, nos juntaremos en el círculo médico otra vez. Nuevamente, pero bueno, claro. o sea, nosotros ya eh, no sé si te llegó a vos, sí, estuvo, estuvimos hablando, ah, está eh, inclusive Jorge tiene un blog, Jorge Eira tiene un blog también, en... Pero hicimos una serie, de, o sea, que yo lo que decía hoy era eh, no confundamos a la gente con cosas complicadas. Sí. O sea, tenemos que ser práctico y simples. Sí. Eh, y llegar a la gente, ¿no es cierto? Medidas básicas. Lavarse las manos, y sí. sí. ¿Cuándo? A cada momento. Sí. Eh, usar alcohol, sí. ¿Cuándo? Bueno, eh, cuando uno cree o, o sospecha de que estuvo en contacto con alguien que, sí, sí, que claro. tiene los síntomas. Eh, cuando uno tiene síntomas gripales, quedarse adentro, eh, consultar al médico telefónicamente, que lo vaya a ver. O sea, aislarse... Pro propias, digamos, cada uno. Uh -huh. No concurrir a espacios públicos, o sea, a lugares públicos en el sentido de si tenés síntomas, cierto? O sea, yo no pretendo que esté todo el mundo en la cárcel, pero claro. eh, cuando uno tiene sospecha, ¿sí? Eh, aislarse, a aislarse y esperar y y consultar con su médico, ¿no es cierto? Porque sabemos perfectamente que si tomas eh, el antiviral, digamos, ni bien aparecen los síntomas, Eh, el efecto mucho menor que si, que si no lo tomás. O sea, realmente hay una serie de medidas que hay que tomarlas, ¿no es cierto? Seguro. Y, y bueno, por ejemplo, yo estoy suspendiendo todos los turnos telefónicos de mis pacientes y bueno, me quedo para las urgencias. Claro. Pero le digo a la gente, si no tiene necesidad urgente de venir al médico, no concurra, salvo que tenga síntomas de este, de este tipo, ¿no es cierto? Claro. Eh, Marcelo, esto de persona a persona, ¿cómo se contagia? Vamos a recordarlo Mirá, esto. Eh, fundamentalmente, cuando uno tiene un cuadro gripal, sí. lo primero que hace es toser y estornudar. Sí. Sí. ¿No es cierto? Bueno. El virus está demostrado que que viaja, digamos, con las gotitas de la saliva, uh -huh. que se llaman gotitas de flu, uh -huh. eh, y persiste en el ambiente hasta 10 horas, más o menos. ¿Hasta 10 horas? Exactamente. Uh -huh. El alcohol lo elimina, pero... Eh, O es por eso que es una medida muy simple claro. y, y realmente muy efectiva. Está bien. Eh, y después, bueno, bueno ahí no está. compartir... Lamentablemente nosotros tenemos el hábito de tomar mate. Bueno, si alguien en la rueda sí. está con sintomatología... Sí, no tomate, no es cierto, o sea. Claro, claro, eh, sí. tratar de evitarlo son cosas simples, pero eh, bueno. Eh, si es básico eh, en esta época no tomar mate. Claro. Ja, pues, por eso. Bueno, sí, <risa> <si, risa> ¿cuándo última tomar? <risa> que le tomas? llévate tu, llévate tu tu, tu, tu, tu mate. Tomate, ahí está. <risa> claro. Marcelo, eh, este, vos sabés que la radio tiene constantemente por la tenemos todas las tecnologías para comunicarnos con nuestros oyentes y ya están haciéndote preguntas. A ver. No Por ejemplo, ¿sirve el lizoform? El lizoform es relativo, en realidad. eso eh, Lo más efectivo, insisto, el alcohol. El alcohol. O sea, ¿y, y cómo desinfectamos el ambiente, por ejemplo? bueno eh, El aire y todas esas cosas. Eh, el aire es, es imposible, ¿no es cierto? Bien. Pero, por ejemplo, eh, los pisos con lavandina, sí. eso se desinfecta. Sí. Y digamos que tenemos que extremar las medidas cuando, cuando alguien tiene la sintomatología, ¿no es cierto? Porque el virus no, no está viajando solo. Sí. Viaja a través de las personas. Nosotros somos los los los digamos los huéspedes que transportamos el virus a todos lados. O sea, eh, no es que que el virus anda solo por la calle. Eh, y tiene una vida una vida en el ambiente eh, relativamente corta. Esas 10 esas 10 horas que nos decías recién. Más o menos, sí, uh -huh. o sea, eh en los ambientes que hay por eso que que se evita la, los, los aglomerados públicos porque imagínate si están en, en una cola en un hospital o en donde sea, está tosiendo, permanentemente se está transportando la ropa en todos lados. Claro. ¿Entendés? O sea, claro. es muy fácil de contagiarse. Y las manos, las manos son, digamos, el el el el 90, 95% de, de del contagio es a través de las manos porque automáticamente uno se lleva las manos claro, a la boca, a los ojos, sí, exacto, claro, claro. la conjuntiva es un, es un medio de contagio, ¿no es cierto?, sí, los ojos, sí. eh, el, todas las mucosas, la nasal, es decir, entonces te contagian muy fácilmente. Claro. Y bueno, entonces todo eso, el tema de lavarse las manos... Es fundamental. Bueno, acá tenemos más preguntas de oyentes, a ver. Hola, Carlos y Nati, disculpen la molestia, pero quiero saber si es que hay vacuna, si se compra o la dan en el hospital, porque escuché que dijiste en que en estas vacaciones... ¿Qué, qué? ¿Hay, ¿Hay vacuna contra Esperá, esto? Mirá, contra esta cepa no hay vacuna. No hay vacuna. Eh, lo que sí, aquellas personas de riesgo que se vacunan para la gripe estacional, sí. eh, es importante que se la den, ¿no es cierto? Eh, y, y actualmente se está fomentando que se vacune todo todas las personas con este brote, ¿no es cierto? Pero lamentablemente con esta cepa no hay y se cree que para, hoy, eh, para creo que para, para septiembre, octubre, octubre, octubre se, hablaba, eh, sí. se piensa que va a estar ya la vacuna claro, o sea, lamentablemente cuando no la necesitemos más claro, ojalá <risa> cuando no la necesitemos más no, no, no, no creas porque vos fíjate que Que están reportando casos... Sí. De... No, bueno, era una, una, un toque. No, está pero están reportando casos eh, en el norte, o sea, donde ya están en primavera, claro ¿no es cierto?, en primavera y ya entrando al verano, sí. en el norte, sí. eh, en Estados Unidos, en México y en Europa, ¿no es cierto? Está bien. Así que eh, bien. esto tenemos para largo. Ahí Lo que pasa es que a nosotros nos agarran la peor época. En la peor época. Porque o sea, es la época bien. que, insisto, nos asinamos, nos juntamos por el frío. Claro. ¿Entendés? Exacto, exacto. sí, sí. Marcelo, como siempre, este, bueno, quedamos a disposición. Bueno, no es mi especialidad, eh, no, quiero no, decirlo, no, no es mi especialidad, pero pero bueno, como médico y escuchando lo que decía eh, el señor Albo, me pareció que, que era importante salir a aclarar esto, porque bueno, eh, está bien, ellos me parece que van atrás de, de, del incendio, ¿no es cierto?, cuando uno tiene que prevenirlo el incendio. O sea que, a ver, pasando en conclusión, desde la reunión de profesionales que hubo hoy en el Nos círculo nosotros, médicos enfáticamente... Sugerimos que, que los no, chicos... No vayan los, Que los padres no envíen sus hijos a las escuelas. Ahí está. O sea, la verdad, esa es la sugerencia nuestra. No lo podemos imponer. No, claro. ¿Está claro? No, claro. O sea... Eh, es una sugerencia es, profesional. Claro, es una sugerencia profesional. Viendo los casos y cómo evolucionan los casos... Porque te voy a decir una cosa, eh, hablando con uno de los médicos hoy, me contaba que en Capital, los médicos de Capital, o sea, de, de, de lugares de centros de primer nivel, o sea, la Suizo Argentina, la, la, la clínica Basta Rica, eh, el Churruca, están asustados de la evolución de esta enfermedad. O sea, empiezan con un cuadro gripal común y en 48 horas hacen una insuficiencia respiratoria. Es decir, los mismos médicos están asustados de cómo evoluciona y cómo es un virus que no se conoce claro. ¿no, es cierto? no se conoce cómo va a evolucionar ese es el gran miedo de, de la comunidad médica porque no se sabe cómo evoluciona no se sabe cómo va a, a, a, a digamos a, a, a seguir esto ¿me entendés? seguro Entonces, ese es el gran miedo está bien está bien es cierto que es eh, también hay que decirlo que el porcentaje de gravedad es el 2% ¿no es cierto? o sea de cada 100 enfermos Uno hace un cuadro grave, pero bueno, pero es mucho. Seguro. ¿No es cierto? Ahí está. Marcelo, te tenemos que agradecer mucho bueno, por este barbaro. contacto. ¿eh? Gusto. hasta gusto. Espero luego. que te haya servido. ¿eh? Sí, seguro. Hasta luego. Chau. Gracias. Chau. Ahí estábamos escuchando la palabra del de doctor Marcelo Michelini, oftalmólogo, que fue parte junto con el resto de los profesionales de Saladillo, se juntaron hoy en el Círculo Médico. Y... este Bueno, me pregunto <risa> Insisten. Insisten. A ver, si me preguntan si hay clases, sí hay clases, a ver, pero sugieren no ir. ¿Eh? Ahí está. Bueno, eh, ti te dejo, ya hice bastante lío, ¿no? No, no, está bien, está bien. Pero es, que teníamos que... es inevitable, es inevitable, hay que poner los puntos sobre las IES Y hay que este bueno hay gente que se quiere convencer de que no hay eh, clases bueno las clases hay pero los médicos sugieren no mandar los chicos a la escuela si ¿sí? eso es lo que es. acaba de decir recién el doctor marcelo michelini y ¿Mm?